¡El Panteón quiere seguir bailando contigo! Oye, y le seguimos a la fiesta. Esta noche me acompaña la princesa María Marrajunta. y Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano Óyelo bien, mi amor Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpita, como se muere por tu calor, siente como suspirar como se muere por ese dolor. Pueden tener tomas es que no te dejo de amar, no. pinche cabrón. Una cena de reparto que Felicidades Panteón Muchas gracias, un aplauso por favor Gracias Esta noche me acompaña también una de las voces más bellas que nuestro rock nacional haya dado